Cuando se habla de la conquista de España y Portugal sobre nuestra América, de alguna manera habría que aclarar un matiz. No fueron los pueblos ibéricos los que nos invadieron. Fueron sus gobiernos que ya habían establecido en la propia península ibérica una verdadera cárcel de pueblos. Eh, fue brutal eh, la unificación a sangre y fuego que hicieron Castilla y, y Aragón, sobre todo el resto de la península, excepto Portugal, que un poquito se alió con Inglaterra para seguir siendo un reino independiente. Pero la brutalidad empezó allá, y los que vinieron a ser verdugos de nuestra gente fueron primero verdugos en, el propio, eh, en la propia península ibérica. Es una cosa importante. De todos modos, el comienzo de la conquista, no hablamos de Colón, hablamos de las cosas esenciales, el comienzo de la conquista se hizo en el río de la Plata a partir de los adelantados los adelantados tenían la misma lógica de los cruzados es decir, de aquellos señores feudales que habían llegado a saquear Palestina su pretexto de devolver esa tierra santa para la cristiandad y arrasaron brutalmente con todo lo que había en, en Palestina. Bueno, la misma lógica 200 años después se usó contra los herejes en, en Francia y ahora se usaba brutalmente contra los pueblos. El saqueo, la ambición El sueño del oro, el sueño de las especias, todo eso llevó a los adelantados. El rey se, se dio cuenta rápidamente que los adelantados ni siquiera pagaban el diezmo. Por lo tanto, el sistema cambió y se crearon los virreinatos a través de las leyes de Indias. Esto es un elemento muy importante porque las leyes de Indias hacían del virrey no un adelantado todopoderoso. El virrey también era un funcionario con enormes poderes, pero... Eh, era un funcionario más en función de las leyes de Indias. Y las leyes de Indias establecieron, además, que no se cumplió, que en las zonas frontera, como era eh, Montevideo y sus alrededores, no se hablaba de banda oriental, se hablaba de Montevideo y sus alrededores, no debía haber latifundios, tenía que haber colonos. Porque una zona de frontera con el poderoso Portugal, o se ponía un ejército o sea, hacía que los colonos defendieran esa frontera. Fue la especulación de las autoridades locales los que crearon los grandes latifundios, pero no las leyes de Indias. En ese marco eh, de las leyes de Indias, de todo lo que, lo, lo que se estructura el poder colonial, eh, hay algunas instituciones que juegan un papel muy importante en los tiempos de la conquista, que son varios siglos. En primer lugar, la Inquisición el propio virrey temblaba ante la presencia de la Inquisición. Esta organización, este brazo ejecutor de la Iglesia, este brazo vigilante de la Iglesia, que incluso estaba habilitado hasta para aplicar tormentos a la gente que se apartaba de la verdadera fe. Y claro, uno dirá, que horrible, hierros candentes, fuego, pero en última instancia la lógica de la Inquisición era, es mejor una medicina terrible y no el fuego eterno del infierno pero la Inquisición no vino a vigilar a los pueblos originarios. Desde luego, si había ritos que se consideraban satánicos, esos indios iban a la hoguera, pero era sobre todo para controlar la propiedad europea en tierra americana. Es decir, la Inquisición cuidaba de que el que se le daba tierra, se le concedía tierra, se le concedía el título de hijo de algo, o sea, de Hidalgo, tenía que ser cristiano viejo es decir, pertenecer por varias eh, generaciones a la eh, religión católica y ser serle súbdito del rey. Eso era lo, lo que vigilaba la Inquisición, y por eso hasta el virrey tenía miedo a la Inquisición, no le saltara algún antepasado hereje. Además de la Inquisición, además de las instituciones del virreinato, en América jugó un papel muy importante la masonería. La masonería es el partido del mundial de la burguesía, eh, es decir, se organiza para enfrentar el poder absolutista y obtener espacios de poder, conspirando con ritos esotéricos, pero fundamentalmente trabajando por el poder. Y en América, después de la expulsión de los jesuitas, coparon la Universidad de Charcas, Chuquisaca, en Alto Perú, ...o el Ciudad de Sucre en Bolivia... ...y ahí formaron los cuadros intelectuales... ...de la élite revolucionaria... ...independentista, no social... ...ahí estudió Mariano Morenos... ...estudiaron la gente de Mayo... ...de, de la Revolución de Mayo... ...todos fueron formados en la Universidad de Charcas... ...Chuquisaca, en el Alto Perú... ...eso fue el operativo... masón ...para avanzar en, en ese sentido... ...y la otra institución importante... Fue las, las misiones jesuíticas, la Compañía de Jesús. Formado por Ignacio de Loyola como una institución conservadora, reaccionaria, cerrado filas contra el Papa, jesuitas jóvenes de 20, 21 años, formados en las primeras universidades, llegaron, se metieron en el colectivismo agrario y evangelizando en guaraní y evangelizando en distintas lenguas, ellos mismos se reevangelizaron en un sentido distinto, creando junto con las comunidades indígenas una verdadera teología de la liberación, la primera teología de la liberación americana. Las misiones jesuíticas fueron la base social de la lucha de Andresito, las misiones jesuíticas, los indios misioneros, aunque eh, los jesuitas fueron expulsados, se mantuvieron en comunidad, se mantuvieron en colectivo, fueron la base de, de Andresito, y en la chiquitania boliviana la base social de Juana Azurduy. La base plebeya de la revolución tuvo en los pueblos misioneros un bastión fundamental. resumiendo cuando nosotros hablamos de toda la etapa sangrienta de la conquista brutal el genocidio indígena todo lo que pasó en la conquista tenemos que establecer que había un orden institucional con las leyes de indias que había un control ideológico a partir de la inquisición que jugaron su carta los burgueses a través de su partido mundial la masonería formando la crema intelectual del patriciado independentista y que la orden fundada por un militar, Ignacio de Loyola, para ser leal al Papa, una organización de curas guerreros, reclutó gente joven en Europa y esos muchachos de 20, 21 años, que se metieron en el colectivismo agrícola del mundo de nuestra América, releyeron el Evangelio, lejos del Vaticano, cerca de la gente y generaron toda una ideología que se va a fusionar con las otras ideologías revolucionarias en lo que va a ser la, la eclosión de la lucha social en el seno del movimiento independentista o sea que hasta acá hemos hablado de la, los pueblos originarios Ahora estamos hablando de la conquista, nos quedan cosas interesantes para seguir en el próximo.